En nuestro país, cada 24 de mayo se celebra el Día del Operador de Radio. La fecha conmemora la primera transmisión sin utilización de cables es decir, inalámbrica, la primera comunicación realizada de esa manera eh, a mediados del siglo 19 en Estados Unidos, utilizando lo que se dio en llamar código Morse, que era un sistema de escritura con puntos y rayas. Con el advenimiento de la radiofonía ya en el siglo 20 el operador de radio se transformó en una pieza fundamental de la comunicación. Eh, este agente de la comunicación es el que, en principio, y siendo seguramente lo más importante, pone al aire los mensajes y los contenidos que se originan dentro de la emisora. Eh, a través del tiempo ha ido variando, perfeccionándose la actividad al punto tal de ser una, una especialidad, la del operador de radio, que, como dije, pone en el aire la, los contenidos que se producen dentro de la emisora y para ello... Utiliza una, una consola de sonidos, hasta hace unos años atrás utilizaban los platos giradiscos desde los que salía la música que se emitía, también los grabadores y reproductores que reproducían música a partir de los cassettes, luego de los, los eh, discos llamados CD y así sucesivamente. Hoy día la, la tarea está un tanto más simplificada y seguramente con resultados eh, óptimos a partir de la incorporación de la, de la computación en los estudios de radio. Eh, el operador graba en audio los, las conversaciones telefónicas que se originan para poner al aire en los programas, graba en audio programas completos para luego ser puestos en el aire, eh, produce las, eh, las comunicaciones telefónicas, las cuales pueden salir en directo al aire, en fin, una, una cantidad de trabajos que lo hace desde, desde la cabina, habitualmente llamada sala de control o cabina de control, y como dije hoy día, eh, desde la, desde las computadoras. Es un trabajo minucioso, un, un trabajo, en muchos casos, de arte, mmm, verdaderamente. Eh, un buen operador eh, hace el lucimiento del programa que se pone en el aire. Y el operador es un trabajador de bajo perfil. es eh, Seguro que la audiencia reconoce las voces de locutores y locutoras y de periodistas, y es muy poco probable que pueda reconocer qué operador es el que está trabajando en el momento de estar escuchando la radio. En principio y durante muchos años la actividad fue esencialmente masculina. Hace algunos años se ha incorporado a la mujer a esta actividad y es así como muchas emisoras tienen en sus planteles operadoras, radiooperadoras, que también hacen posible la comunicación. Salud, abrazo cordial y la mejor eh, buena aventura para los trabajadores de radio, indispensables en la tarea de la comunicación, operadores y operadoras de radio. Abrazo a todos ellos.